También me parece importante saber cómo somos, un gran ciclo. Aquí está el horóscopo de astrología. Y le voy a dar la palabra a Listo, Patricia. hey Pilar, qué pena, está confundiendo a Patricia. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Voy a grabar esto, fue la única forma que consiguió, porque esto lo vamos a grabar y después, si quieren, se los podemos compartir el audio. Entonces, ya al final les decimos cómo pueden acceder a esa información. Mi nombre es Jairo Fonseca. Y pues agradeciendo una invitación de Pilar y de Patricia de Carrera Séptima, pues voy a compartir con ustedes una historia que yo tuve relacionada con la astrología y lo hemos titulado Aplicaciones Reales y Prácticas de la Astrología. Eh, Quien les habla, pues es una persona que le gusta mucho el practicismo, la, la utilidad real y normalmente cuando uno habla de astrología, lo que uno tiene presente es algo muy diferente a lo que realmente se puede hacer con astrología, ahorita Pilares les estaba haciendo una introducción de algunos conceptos básicos teóricos de lo que es la astrología, entonces se habla de una casa, de un planeta, un planeta que se llama Júpiter, una energía, entonces existen varios conceptos, aquí nos toca, varios conceptos que a primera vista parecieran ser algo complicados de entender, de manejar, ¿no es cierto?, Entonces aquí pues agradeciendo la invitación de Editorial Carrera Séptima de Pilar que es autora de este libro y este librito ahorita que también se los vamos a compartir y tú que sabes de ti que al final si les interesa los pueden conseguir yo no soy autor de ninguno de estos libros afortunadamente tengo el placer de conocer a ambos autores personalmente y ya van a... Es que yo no me estoy ya de los No, espera, espera, ahorita acaba de contar la historia, no me... entonces gracias a ellos estoy aquí Todo lo que yo vengo a compartir con ustedes es mi historia personal más precisamente en el campo de la astrología o sea, ¿quién soy yo? Jairo Fonseca, 41 años hice estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes No, actualmente no me dedico a la ingeniería eléctrica Mi pasión son los sistemas, desarrollo de software, tecnología Y temitas, llamémoslos trascendentales o entre comillas esotéricos Que a mí no me gusta mucho ese término Básicamente es eso, o sea, una persona que gusta mucho la matemática, la ingeniería, los sistemas Y temas de crecimiento y autoconocimiento personal ¿sí? Entonces hasta ahí es como la, la, el contexto de quien les está hablando ¿Qué es astrología? Ustedes cuando les dicen que es astrología uno normalmente qué asocia asocia a un canal de televisión a un personaje eh, revistas eh, normalmente se hace una asociación a astros horóscopos es como la visión normal que tenemos la mayoría de personas cuando hablamos de astrología entonces normalmente uno asocia como al mago al que está observando el, el, el cielo y empiezan a surgir otra serie de conocimientos eh, asociados a astrología que no necesariamente son astrología tarot, eh, numerología, ahorita se nombró ángeles, o sea una serie de términos que de alguna u otra forma tienen relación pero no necesariamente significan que sean astrología entonces estamos inundados de una cantidad de información, de textos, de, de, de contenido que en vez de pronto de ayudarnos lo que, nos, lo que hacen es confundirnos un poquito de lo que es realmente el alcance el contenido de la astrología entonces surgen otra cosa que son las mancias que mancia es un término que hace referencia a adivinación entonces hay astromancia que es adivinación en base a astros quiromancia adivinación en base a, al ojo taromancia sí. Eh, aquí no estamos para discutir si es válido o no eso, esas aproximaciones ¿sí? sino lo, básicamente es que tengan claro el contexto en el cual nos vamos a mover entonces existen muchas mancias, adivinaciones hay las que quiera y otras disciplinas que no están basadas en adivinación entonces bajo ese contexto yo me encontraba hace 14 años realmente hace 14, 15 años donde tenía un conocimiento muy general de lo que les estoy escribiendo ahorita y para mí la astrología era eso, era como algo light, superficial, que yo no mezclaba con cosas, con tarot, con ángeles bueno, sin conocer mucho de nada, eso era como la idea que yo tenía y hace 14 años, una conversación que yo tuve con, en ese entonces, un amigo, amigo amigo médico mío actualmente también mantengo contacto con él, es médico bioenergético me empezó a hablar de astronomía, y a mí la astronomía siempre me ha gustado se parecen mucho los términos astronomía y astrología Y yo, en la formación universitaria, tuve oportunidad de hacer algunos talleres de astronomía. Y astronomía es la, la observación visual de los astros, constelaciones, es, es, es algo realmente apasionante. Y este personaje me empezó a hablar de astronomía con mucha propiedad. Y eso a mí me causó bastante impresión. Usted, siendo médico, porque sabe astronomía, está estudiando astronomía, ¿O está haciendo algo, me dijo: Sí y no, estoy estudiando esa astrología. Entonces, eso a mí me causó bastante, pues me llamó bastante la atención como un. cómo la astronomía y la astrología podían estar unidas. Entonces me explicó que estaba asumiendo un proceso formativo, estaba estudiando astrología de manera formal y en, el, en, en, el, en las materias o en el perdón, estaba estudiando astrología de manera formal y en el pensul que estaba desarrollando tenía una materia de astronomía. Entonces eso me, me llamó bastante la atención, hice un clic en mí como... o sea, cómo estas dos cosas podían unirse y más que todo este personaje que, que yo conocí hace bastante tiempo pues eh, daba esa información como tan, tan tan seguro entonces me comentó que aquí en Bogotá hace 14 años existía un, un centro que era un proyecto formal de, de estudiar astrología era un proyecto universitario en esa época y me invitó a que fuera una charla a conocer qué íbamos a desarrollar allá entonces yo fui a la charla, a mí me hablaron de proyecto universitario y pues yo venía de una universidad eh, y yo me imaginaba algo muy parecido a eso y llego y es una casa, una casa en el norte grande como con siete habitaciones pero esa universidad no tenía nada y estaban, de cuenta, estaba así un grupito de unas 30, 20 personas y, y, y la persona que nos está dictando la conferencia un ingeniero, Álvaro malaver Empezó a decir una historia de la astrología, eh, los Vedas, los hindús, las constelaciones. Eh, eh, entramos al cuarto y estaba lleno de, de figuras hindús. Y, no, estaba el, yo dije, yo, yo, yo, aquí me trajeron una cosa que nada que ver. y bueno, y la, en sí la conferencia no, no me llamó bastante la atención o sea, no, no me cautivó pero al final hice una actividad que fue que entre los asistentes voluntariamente diéramos nuestros datos de nacimiento que eran fecha y hora de nacimiento realmente no, fecha y lugar de nacimiento ahora no, porque en ese momento no se tenía precisión de la, de la hora yo di mis datos, la mayoría los dimos los anotaron en un papel y al final hicieron una rifa y la rifa fue tres de los asistentes diéramos los datos y yo salí, yo fui el segundo entonces él, Álvaro nos preguntó ¿a usted les molesta que yo haga una lectura de su perfil en base a estos datos que me acabaron de entregar? pues ninguno dijo que no, hagámoslo entonces Álvaro empezó a hacer esto él, él más o menos... no en estas palabras pero esto es como mi perfil ¿sí? él empezó a describirme eso entonces como es tu naturaleza esencial básica entonces de forma realista para el mundo representa un tablero de ajedrez bueno, eh, me gusta la vida estable, apacible, con tiempo limitado para prever riesgos buscar soluciones a los problemas a mí, fíjate, mi propósito es subir y subir y la celeridad no es el factor determinante esto que yo estoy haciendo con ustedes hace 14 años lo hizo este personaje sin conocerme o sea, nunca nos habíamos visto, el único contacto fue esos 30 minutos y que yo le hubiera dado mi fecha de nacimiento y mi lugar de nacimiento eh, prisa me, me las tomo con calma pero usted aquí me va hablando muy rápido sí, me ve como muy acelerado, llegué eso es por esto imaginación y psiquis de forma impulsiva mi fantasía principal es hacer el mayor número de cosas en el menor tiempo posible procuro tener ocupaciones minuto a minuto y casi nunca me detengo a contemplar los resultados la gente que me conoce normalmente ve eso en mí yo, yo hablo rápido, yo no puedo hablar calmado, yo, yo hablo rápido, yo dicto conferencias por internet Pilar me dice una cosa, yo le invito, ahorita llegamos corriendo yo hay una celeridad constante, constante, constante esto mismo Álvaro me lo dijo en otras palabras no así exactamente, pero me lo dijo y eso en mí empezó a causar curiosidad como sin conocerme un personaje está diciendo esto y dijo este, este, este último que era tipología de comunicación mi forma de comunicar es negociadora yo soy muy estructurado para hablar tengo muy claras las ideas eh, digo lo, lo necesario eh, no hablo de más bueno, eso está escrito ahí entonces cuando acabo este personaje yo quedé así <risa> Técnicamente yo quedé así, o sea, como alguien que no me conoce, con solo dar esto, puede dar una.. Para mi mover, yo soy muy matemático, muy racional. Yo dije, esto es un 60-80% de lo que yo soy. Eso en matemáticas es altísimo, eso es una probabilidad altísima. Y que le digan a uno eso con solo la fecha y hora de nacimiento, pues acá hay algo. Y eso, eso me llevó a tomar la decisión de estudiar astrología porque yo quería contestar esa pregunta. Como dando yo solo mis datos de nacimiento, este personaje puede saber tanto de mí yo me sentí desnudo ahí, me sentí desnudo y yo quedé así pero bonito ¿no? bonito ¿no? <ríe> es que yo estoy usando lentes y, y empecé a estudiar astrología y fue un proceso primero de, de crecimiento personal porque Eh, venía de un ego intelectual muy grande, o sea, Universidad de los Andes eh, empiezo a estudiar con amas de casa, o sea, no es que tenga nada en contra de las amas de casa pero es un perfil intelectual muy diferente, entonces eh, el ama de casa, el abogado, el psicólogo entonces, primero un choque duro porque uno va a un ritmo intelectual muy fuerte y se encuentra con otro ritmo intelectual, entonces Aprender a entender al otro Y ya estudiando astrología Entonces ya empiezo a conocer un, un, un comportamiento básico Una tipología de comunicación Entonces ya empiezo a ver que los seres humanos somos diferentes ¿sí? Normalmente uno cuando estudia, no sé Pues los ingenieros tenemos a ser a veces muy cuadriculados muy ingenieros Los psicólogos Entonces uno normalmente se junta con personas con las cuales uno se siente cómodo Inconscientemente uno está haciendo eso en la vida sus grupos de amigos, no sé si pertenecen a clubes o a instituciones, uno normalmente está buscando eso inconscientemente pero ya cuando uno empieza a hacer un proceso de conciencia en que el que está aquí y el que está aquí es diferente a mí y yo yo empiezo a ver el mundo de una forma y él también lo empieza a ver de una forma, uno, ese es un ejercicio muy bonito y yo digo que al comienzo fue un ejercicio de crecimiento personal, fue por eso porque con una madre, yo me acuerdo mucho una, una compañera, una costeña una crisis de, de vida impresionante y, y la señora llegaba a clase cuando quería, interrumpía y a mí al principio me sabía eso, eso a mí, o sea, esta hija que está haciendo aquí no tiene nada que hacer es, o sea, está pagando pero está nos está jodiendo a todos en el, en el proceso de aprendizaje y ya en el, el siguiente semestre ya al ver un poquito su esquema, sus procesos hablar con ella, entender su vida, no entiende mucho porque las personas somos lo que somos hoy ¿Sí? entonces la astrología, primero fue eso como, como un proceso de liberación de conocimiento, de entender a los otros yo soy una persona que soy muy muy medida, muy tranquila a pesar del acelere y a mí me maman los acelerados, y la vida me puso acelerados alrededor mío, mi mamá acelerada mi pareja acelerada, una hija acelerada entonces como que inconscientemente la vida le manda lo que uno necesita aprender ¿sí? y todo eso poco a poco yo lo fui entendiendo con la astrología Entonces ahí inició un proceso, pues, de enamoramiento de la astrología. Eh... en esa época nosotros trabajamos unas herramientas computacionales que no eran a la época, o sea era un software que se desarrolló hace muchos años pero no, no cumplía las expectativas intelectuales que necesitábamos y yo necesitaba aprender rápido y no había software, entonces yo dije, no, yo voy a hacer el software entonces ahí surgió una, una posibilidad profesional de desarrollo de software que hoy en día todavía se mantiene y desarrollo un software y eso es hoy en día por la mayoría de, de astrólogos o del medio aquí astrológico en Colombia me conocen, o sea, ustedes no me van a ver a mí nunca en un noticiero, en una revista eventualmente internet si sí puede haber cosas pero pero el, el común de astrología que les nombré al comienzo ahí no me van a ver es respetable, o sea lo respeto no no estoy diciendo que sea malo pero pero es otro enfoque, es otro, otra aproximación a, a esta disciplina entonces yo empecé a estudiar empecé a estudiar, a estudiar Eh, un proceso no formal, yo la verdad nunca he sido mucho de procesos formales, yo no sé cómo duré tanto tiempo en la universidad porque yo soy, yo necesito a mi, a mi ritmo ir aprendiendo y conociendo y ahí surgieron lo que les comentaba ahorita una serie de herramientas computacionales este es un software que yo desarrollo que es dirigido pa, para persona que estudia astrología o sabe astrología, esto alguien que no sepa astrología no, no lo va a entender porque es una herramienta para alguien que ha estudiado astrología y este fue este es como el hijo mío, esto nació en el 97 y es por lo que A nivel de casa 10 me conocen. Ahorita a Patricia les estaba nombrando casas. La casa. Pilar. Es que no sé por qué se metió Patricia. Pilar, Pilar, qué pena. Yo soy una bola para los nombres, me toca como Deli Deli. Casa 10 en astrología es como nos ven los demás, o sea profesional, es básicamente como la actividad profesional ¿sí? Entonces los políticos tienen muy buena casa 10, los artistas, los músicos o sea, esa, esa gente que nosotros reconocemos de alguna forma sobre el colectivo Es que su casa 10 o su regente o alguna cosa de su casa 10 está muy bien posicionada Entonces de alguna forma ellos a través de sus actitudes, de su desarrollo han potencializado eso Todos tenemos algo de casa 10, entonces unas personas lo tendrán más notorio que otras. Entonces, el caso de Pilar, Pilar, <risa> ella debe tener algo de casa 10 relacionada con la astrología. Ella Pilar se conoce como astróloga, ¿sí? Y ella sale en medios y en revistas y en cosas. Un Mauricio Puerta también debe tener una casa 10 relacionada de alguna forma con astrología. ¿Cuándo la astrología. ¿Qué correlación? al final hablamos de eso, sí, aquí les tengo un personaje que les puede hablar de eso chévere también entonces mi casa ya tiene que ver mucho con tecnología y a mí la gente, o sea, el medio de astrólogos conocen a Jairo Fonseca como el... el, el ¿cómo es el de...? ¿Ah? no, no vine con nadie el software me conocen como el que hace, les dicen el programa de Jairo los astrólogos dicen ese es el programa de Jairo, no el peinastro que es un hombre más raro que solo lo entiendo yo entonces mi casa 10 tiene que ver mucho con tecnología entonces todos ustedes, todos tenemos una casa 10 en la cual de alguna forma resaltamos y esa es la que normalmente el colectivo reconoce nosotros somos otras cosas, yo tengo una intimidad que ustedes no conocen tengo una vida de familia que ustedes no conocen pero lo que visiblemente lo que se ve es casa 10 ¿sí? entonces a mí mi casa 10 es eso, el software, la tecnología a mí la gente asocia a Jairo Fonseca a tecnología con autoconocimiento y crecimiento Y surgieron otras herramientas, estos son, estos son otros softwares que yo desarrollo Que están basados en técnicas de astrología Y este ahorita vamos a hablar al final que estos son Entonces ese, ese ha sido como mi, mi camino de testimonio con la astrología Entonces lo que vamos a ver ahorita, esto es una pequeña introducción cortica De las aplicaciones reales de la astrología Normalmente cuando uno va al astrólogo eh, A ver, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos... Somos así o sea, La vida nuestra es subidas y bajadas ¿sí? Subidas y bajadas Cuando estamos en las bajadas Es cuando normalmente son las crisis Entonces puede ser la crisis de pareja La crisis de salud La crisis de familia La crisis económica Y normalmente nosotros vivimos la vida sin conciencia O sea, sin, sin estar preparados para ¿sí? Nos llega la crisis de repente Normalmente, no todo el mundo Pero normalmente nos llega la crisis de repente Y O se soluciona la crisis o se sigue bien Normalmente se sigue viviendo pero esas crisis por lo general marcan fuerte Una separación, una quiebra Todo ese tipo de cosas marcan muy fuerte Entonces normalmente lo que uno hace es eh, El consejero, entonces puede ser la familia, el tío, la esposa El terapeuta, el médico, el psicólogo y otra instancia que es un poquito como más simple de acceder que son eh, o el astrólogo, el tarotista los ángeles entonces normalmente uno busca este tipo de herramientas cuando está en crisis y, y esa pues es como una ventaja de las crisis que de alguna forma nos obligan a ¿Sí? eso es como, como un valor agregado entonces normalmente en astrología pasa eso eh, la consulta de un astrólogo siempre está orientada a salud, dinero y amor o sea, o que está en la quiebra, o que está separado o que se está enfermando bueno, eso es 90% de las consultas, diríamos, de un astrólogo o oh, no, Pilar sí, tantas cosas importantes entonces, ¿qué es lo que pasa? La, la idea es, habiendo una herramienta que de alguna forma puede ser útil ahorita les mostré un ejemplo muy básico que era ¿Quién les habla? ¿Sí? Esa herramienta uno la puede utilizar no necesariamente cuando esté abajo, sino cuando esté arriba o esté en la mitad de, de sus ciclos de vida que es normal. O sea, nosotros en la vida siempre vamos a tener momentos de subida, momentos de bajada. Lo ideal es que en los momentos de subida, en los momentos de crecimiento. de alguna u otra forma nos preparemos, y eso la vida la enseña eh, la primavera es cuando empezamos a cultivar, a cosechar en otoño se en verano es que se recoge, sí, creo que es en verano, eh. para que cuando llegue el invierno estemos preparados y, y eso es la vida, la vida son ciclos y eso lo enseña la astrología entonces la idea es que en lo posible en esos momentos que tenemos de, de tranquilidad, de armonía, de, de, de paz crezcamos y nos proyectamos en vía para que cuando lleguen los momentos de baja pues estemos preparados y no nos dé tan duro eso es gerenciar vida eso es eso es ser inteligente eso es si usted tiene un esquema natal que le muestra un potencial de situaciones de posibilidades pues úselo úselo ya vamos a ver cómo usarlo <risa> bueno entonces La, la conferencia la titulamos Aplicaciones reales y prácticas de la astrología Entonces, la primera aplicación real Y más valiosa en mi modo es esta Autoconocimiento Nosotros no nos conocemos eh, Uno inconscientemente sabe qué le gusta Qué quiere hacer eh, Pero cuando un tercero, que hace 14 años Se llamaba Álvaro Maler Me dijo, usted es una persona pragmática, tranquila, reservada pero que a la vez tiene acelere mental que no tiene que su mente estar costando uno dice mierco, o sea la primera vez que alguien me dijo eso y yo poder leer eso y entender eso pues fue, fue una sorpresa así que como el chiquito ese es, esa es la primera, gran, la primera gran valor y utilidad práctica de la astrología del autoconocimiento que es un perfil básico personal y es muy concreto o sea aquí no es adivinar nada, no es sentarse y decir que yo a la señora le veo, no sé, por su mirada le veo que una energía Tauro Capricornio o Scorpio, no sé de pronto hay gente que sí lo hace y sí hay gente que lo hace ¿sí? ¿sí es Tauro? no, por eso fue adivinado yo no, no sé, no. yo no adivino la astrología le da a uno unos códigos a uno le dice, hay unos códigos, hay unas matrices hay un, un sol en Tauro tiene a comportarse de esta forma o emocionalmente tiene a manifestar eso eso ya está, eso ya está, entonces es realmente para ser astrólogo Pues bueno hay que tener como cierta cierta afinidad pero no es que usted tenga que meterse en un en una nube y empezar a conectarse no, ya me dije, los dos. hay gente que o sea hay gente que sí le funciona así pero pero no necesariamente todos entonces aquí no es inventarse cosas no es adivinar cosas entonces ustedes cogen un el libro de Pilar o el libro de Hernán y hoy en día hay software gratuito países a tener que sacan dónde está su sol dónde está su luna dónde están sus planetas y hagan ese ejercicio y ahí, y ahí se entienden y ahí ya empiezan a tener muchas cosas entonces el primer gran valor de la astrología es esto autoconocimiento o sea es saber quién quién está aquí cuando ustedes empiezan a saber quién está aquí empiezan a hacer otro ejercicio es saber quién está allá sí entonces yo empiezo a ver ah si yo soy así ella cómo va a hacer así a nivel de comunicación entonces uno ya entiende muchas cosas Eh, a nivel de, de interacción con las con los seres humanos. lo que yo les digo, soy una persona muy tranquila, muy pragmática, muy reservada y a mí me desesperaban mucho las personas aceleradas, dinámicas y yo entendía por qué, o sea, en mi esencia está en mi naturaleza ser tranquilo, reservado, frío y encuentro una persona que es lo todo lo contrario que me está diciendo, oiga, vamos, quiero expresar quiero que usted me diga cosas y yo no le digo cosas entonces uno entra y dice, ah, esta vieja me cae mal o este tipo me cae mal, pero uno ya entiende que, que no es ni culpa de él ni culpa mía, somos así ¿sí? entonces ya, ya hay un conocimiento y ese conocimiento genera comprensión o sea yo ya comprendo quién está aquí, quién está allá y eso a su vez genera liberación, o sea ya no hay un conflicto ya no es tanto imponer que usted sea así o que usted vea el mundo como yo lo estoy viendo o, o yo ver el mundo como usted lo quiere ver, sino ya entendemos que usted lo ve así yo lo veo así, conciliamos básicamente las relaciones personales a todos niveles es eso es entender que hay aquí una persona, que hay acá otra persona y que de alguna u otra forma tenemos que buscar un punto de conciliación ¿sí? Entonces, esto, esto es súper, súper importante Súper clave Y es, y esto es así, o sea, esto la astrología se los da O sea, para esto no hay que estudiar mucho O sea, en dos, tres días cojan un buen libro, un buen astrólogo Las buenas fuentes es importante Esto es rapidísimo, ¿sí? Ahora, después de esto ya vienen aplicaciones especializadas Que es como que yo les, les quiero vender hoy esa idea Que es gerenciar vida O sea, la astrología realmente lo que dice es Los seres humanos somos ciclos, es eso, realmente somos ciclos Y hay áreas en las cuales nos desenvolvemos mejor de una forma que de otra Eso, no sé, eh, ustedes intuitivamente saben que yo soy bueno para el fútbol O soy bueno para el baloncesto, o me gusta leer Uno ya lo sabe, intuitivamente ya sabe qué cosas uno es bueno Me gusta bailar Entonces, uno, lo ideal sería lo más temprano posible Identificar aquellas áreas en las cuales uno naturalmente fluye Sí, y a aquellas áreas en las cuales notas naturalmente fluye. La astrología no le dice eso rapidísimo. Le dice de entrada usted es una persona que tiene mucho dinamismo. Usted puede. interactuar en actividades dinámicas deportivas o usted es una persona que tiene mucha sensibilidad a nivel artístico y entonces, eh, actividades de música, de, de lúdica ¿sí? entonces todo ese tipo de cositas uno identifica muy fácilmente esas áreas de acción en las cuales uno fluye mejor que, que, que en otras y otra cosa muy importante es en el tiempo uno puede identificar en el tiempo cuáles de esas áreas van a estar más potenciadas y cuáles no y, y eso tampoco tiene que ver con, con adivinación o sea, hay, hay una pregunta que siempre me hacen y siempre, y todavía me la hago, es por qué, por qué funciona la astrología, o sea, porque hoy todavía no, no puedo contestar eso, o sea, me da certeza y seguridad porque lo veo, y lo observo, o sea, lo veo con la gente aquí, la gente que me acompaña, que está alrededor mío, lo veo, y son cosas que uno ve y uno dice miércoles, ¿qué por qué funciona? Ni idea, hay muchas teorías, hay muchas ideas, eh, pero... para un racional como yo eso es muy difícil, o sea, no todavía no puedo hacer ese clic de por qué funciona la astrología. Entonces, gerenciar vidas es eso, gerenciar vidas es eso, es que y uno lo ve en la naturaleza, o sea, en la naturaleza, hay, el, la primavera es de abril a, a junio, de marzo a junio más o menos, es momento de cosechar, de sembrar, uno no, ahí no va a, Ahí no, uno, a la naturaleza uno le está diciendo este es el momento en que usted tiene que aprovechar para, para esto el invierno es el momento de recogimiento es el momento de estar tranquilo, de reflexionar de, de hacer introspección en la vida nosotros tenemos cada uno tenemos momentos de primavera momentos de invierno, o sea, a nivel macro y a nivel más reducido ¿sí? entonces hay periodos eh, de 14, de 30 años de 14 años, de 7 años del año, del mes ¿sí? todos esos periodos uno los puede identificar entonces esta es la parte inteligente de la astrología es gerenciar vida y eso no lo puede hacer hoy en día y aquí lo ideal sería llevarlo a todos los niveles a relaciones personales relaciones profesionales y relaciones comerciales ayer yo estuve reunido con un cliente mío de, del software es una señora de ascendencia alemana ella es colombiana pero sus abuelos son alemanes ella tiene la visa alemana, la, la, perdón, la ciudadanía alemana y pues viaja muy, muy fácilmente a Alemania entonces ayer vino necesitaba una actualización del software y, y me dijo Jairo mire yo quedo ahorita aterrada Eh, lo que está pasando en Alemania con la astrología ella estuvo viviendo seis meses allá se relacionó con algunos astrólogos y el trabajo de ellos, de los astrólogos no es el que nosotros normalmente vemos aquí que es la consulta, ustedes ahorita están en su crisis de salud entonces vamos al astrólogo a ver qué nos dice no, ya el trabajo de ellos es con las empresas entonces llega el, el director de recursos humanos que tiene otro nombre, ahorita no recuerdo cómo es eh, y le llegan con un pensum de cinco aspirantes a ocupar un cargo directivo Le dice, necesito que me digas de estos cinco quiénes tienen mejor potencial de desarrollo para lo que nosotros queremos, que es un puesto directivo en, en Irlanda, una cosa así. Y hacen eso, y lo hacen, y, y, y estamos hablando de empresas Siemens, BMW, o sea, es un perfil muy alto el que se está manejando, eh, y, y se está haciendo. Eh, yo aquí tengo clientes, yo no soy astrólogo, ¿no? mis clientes son usuarios de mi software, Cede, por ejemplo, sede de dos directivos de dos multinacionales aquí en Colombia no les digo el nombre nomás ellos todos los años hacen su revolución solar o sea, revolución solar es un concepto que les dice este año qué va a pasar o sea, cuáles van a ser mis primaveras este año mi verano este año, mi invierno este año se lo hacen, todos los años se lo hacen tengo otro cliente que asesora al vicepresidente bueno, ya no es vicepresidente, pero fue vicepresidente de una entidad financiera muy grande aquí en Colombia entonces Eh, esa es un, una visión que normalmente uno no tiene en la astrología ustedes no la conocen de pronto hasta hoy se enteraron y esto se está manejando con un alto perfil pero pero a empresario le interesa el resultado o sea, a mí no me interesa que si usted cree eh, si usted cree en la astrología a mí lo que me interesa es poner aquí el, el, el personaje indicado que me va a generar el, la rentabilidad indicado para este proyecto que yo quiero hacer ¿sí? y eso hoy en día hasta hoy en día yo pienso en Colombia lo estamos empezando a hacer una de las personas es Hernán, precisamente ahorita les, les nombro Hernán Muñoz, él es un astrólogo de, bueno, astrólogo de Cali es que para mí la palabra astrología es muy compleja personaje que vive trabajando en Cali eh, estudia astrología, pero su área profesional ha sido mayormente en ventas lo que es ventas de editoriales, de libros y ese proceso lo lleva a hacer COASH con las empresas y usar la astrología entonces hoy Hernán, él vive de eso estas dos empresas en Cali lo llaman eh, son empresas que manejan gran cantidad de personal y, y hacen lo mismo Hernán, mira, tenemos este grupo de personas ¿cómo podemos sacar lo mejor de ellas? ¿Sí? y él se sienta con ese grupo de personas y empiezan a hacer el, el trabajo y el análisis entonces es, es un enfoque diferente al que no, nosotros normalmente conocemos pero es un enfoque inteligente ¿sí? digo inteligente porque es que uno va a la fija o oh, a ver, fija 100% no, o sea para mí la astrología y aquí habrá muchos astrólogos que me dirán Que astrología es 100% y para ellos astrología es ciencia. Para mí, todavía astrología no es ciencia. Para mí, es una disciplina. Y lo digo desde la ignorancia porque yo no me he sentado a estudiar realmente astrología. Yo lo que he hecho es conocer algunas cositas, pero yo no me he sentado realmente a estudiar astrología. Ellos, de pronto, con su experiencia dirán si sí es ciencia. Para mí, todavía no es ciencia. Pero independientemente que sea ciencia o disciplina, uno sí ve resultados. Y para mí, esos resultados es un 60, un 80%, que eso es buenísimo. O sea, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista probabilidad, una probabilidad de un 60, de un 80%. es muy bueno o sea, llegar a un 100% eso no existe eso no existe en la tierra, eso no nunca va a pasar una no, probabilidad de un 60% es buenísimo es buenísimo, entonces si yo voy a la fija con cinco personajes a un 60% para un director de ventas a nivel internacional, pues ahí estoy ganando ¿sí? quiero por ejemplo sacar mi visa para irme a Europa ahorita le cuento un ejemplo ahorita le cuento un ejemplo ¿Un entonces una llena, una llena entonces Esto es lo que yo les quería compartir. Ahorita creo que tenemos tiempo, entonces vamos a hacer una sesión de preguntas, si les parece. Y aquí les voy a dejar al final. Nos quedan 20 minutos. Sí, por eso estamos parados. Miren, esta este es una visión bonita de lo que es astrología. Esto es un básico, pero ayuda a entender y a comprender los conceptos básicos de astrología. ¿sí? Ese libro lo consiguen acá, ¿no es cierto? Con precio de feria. Sí, ¿Sí? sí mitad de precio, listo. este otro libro ya es un poquito más avanzado pero también es sencillo es básico tú que sabes de ti este es el de, el de Hernán este es un aplicado en cuadro empresarial entonces tenemos como dos enfoques ¿ambos a precios de feria? ¿sí? ¿sí? sí eh, con este libro eh, está el CD ¿no? sí tiene CD. Hay, un, hay un CD que se está regalando que es el software que yo hice que les puede ayudar también si desean empaparse bueno ahora Si no compran el libro y no aprovechan que está en precio de feria <ríe> Entren aquí a esta página ¿sí? Ahí les vamos a regalar estas tres cosas Esa, esa era la idea de que Jairo sugiero. Ya les mostré cómo son las bases de la astrología Y conocer toda la simbología ¿sí? Ahora lo importante es que estamos reunidos aquí Y Jairo es un genio Y él descifró y hizo una, un software No, después les voy a explicar que eso no, no, Entonces, no es que ¿eh? sea genio vamos va a a todos? Díganles de una vez No, miren, no es que sea genio Lo que pasa es que yo estoy viviendo lo que dicen algunos sudarma O sea, sudarma no haciendo una vaina que me gusta Entonces, cuando ustedes hacen lo que les gusta, pues uno tiene que fluir ¿sí? Eso no. La gente dice que tecnología y sistemas Pues eso, a primera vista parece complicado Pero a mí se me hace hoy en día muy fácil, muy sencillo A mí me gusta eso Entonces, miren, ustedes entran a esta página Y les vamos a regalar esto el texto que yo les mostré ahorita al comienzo a cada uno se lo generamos cómo desarrollas tus pensamientos cómo tu imaginación inspira tus actitudes cómo es tu dinámica para lograr tus conquistas detrás de eso hay astrología pero ustedes no van a ver para nada astrología ¿por qué? Porque eso, eso es lo que estamos buscando ahorita, o sea, lo que queremos ahorita es empezar a darle aplicaciones concretas y reales a la astrología, saliéndonos un poquito de ese mundo mántico y... Claro, pero, pero igual, esto es tomado de, de, la casa claro. de cada uno, claro. ¿sí? ¿Cómo sus pensamientos? ¿Mirar la Casa 3 o el Mercurio de cada uno? Mm. Ahorita el señor le preguntaba que para la visa, ¿no? Ahorita con la persona que yo venía que ahorita las voy a presentar... <risa> Él, a él yo le envié, él es, él es astrólogo y él se dedica a hacer eso A él yo le envié un, un conocido mío, el contador de la empresa que El tipo andaba en su crisis, ¿sí? O sea, el dinero de amor Y su crisis era pareja y también era que quería sacar la visa El tipo llevaba tres veces sacando dice Estados Unidos y las tres veces se la habían negado Entonces dije, ah no, yo me voy para Europa <risa> Vamos a Europa Entonces cuando donde este amigo, astrólogo Y, y bueno, le hizo la consulta y todo y él le dijo, mire, las fechas en las cuales usted tiene que aplicar para la visa Genshin y la visa del Reino Unido son estas yo hablé con él hace un mes él aplicó la, a la visa del Reino Unido y le salió y a la otra semana iba a la Genshin y me dijo no Jairo, fui a Genshin, fui a España a la bajada de España sacar la Genshin, pero eso me trataron como un perro o sea, Diego me dijo que fuera ese día el amigo este es Diego Diego me dijo que fuera ese día, yo fui, yo le hice caso y todo, pero la verdad Yo se me sentí muy mal, no creo que me la dé. Y hace 15 días hablamos, oiga, me llamaron de España, me dieron la Isa entonces Entonces, mire, a mí yo no sé hasta qué punto sea astrología, hasta qué punto no, porque hay muchas vainas que yo no puedo explicar. Sinceramente, yo no puedo explicar, hay muchas cosas que no puedo explicar. Pero, pero por ejemplo, otras vainas, por ejemplo, cuando nació mi hija y estaba muy marcado en la carta astral, entonces ahí llegan vainas que uno dice, qué tanto es destino, qué tanto es. que eso es una lucha psicológica y filosófica muy tenaz. que todavía la estoy haciendo, no, no crean, hay veces tengo todavía mis crisis, o sea, uno está aquí ya todo está diseñado entonces yo ¿qué estoy haciendo aquí? esto es mamar gallo, o sea, ya, ya todo está diseñado, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Dónde está? entonces surge una serie de cuestiones, entonces yo dije, ah, bueno, ese ejercicio lo vamos a dejar ahorita yo voy a dejar lo que estoy viendo real y observable, que es esto, es cuando saco una visa Eh, hay otra serie de cosas, bueno, com medidas comparativas, quién tiene energía, quién no tiene energía, entonces hay, hay muchas cositas que uno no... Entonces la, la posición inteligente es, pues, lo que, que usted está viendo que funciona, úselo, ¿sí? Entonces esa es la invitación a... No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ahora sí les voy a presentar al astrólogo.